<risa> Vamos, todos a cantar juntos, Nara, Nara, Nan. a 4, dice que gritemos con alegría al Señor en toda la tierra y que con todas nuestras fuerzas nos alegremos y que le alabemos. ¡Vamos, todos juntos! Haz un ruido alegre con tu voz, un ruido fuerte y loco que agrade al Señor. Haz un ruido alegre con tu voz, que todo el mundo sepa que alabas a Dios. Así que podemos alabar a Dios. Con cualquier o n c sonido, uh, uh, uh, uh, uh, uh. <risa> y qué pasa si hacemos esto? <risa>